Cada momento que mudo I call it poder Sin igual En la sangre que verte Que de verte outside. poder ¿en quién? ¿cómo se llama? Cristo aplausos fuerte! aplausos